Auspicia Informativo Farco Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Oh, que yo no vino, ¿eh? Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Hemos? ¿Sí? ¿Usted vio a un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, eh. Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. ¿Tenés Credicop? ¿Tenés quien te acompañe? Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.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 del país. ¿Y usted viene con una orden judicial, una... la única orden esta, así, con una escopecia, es Otras orden. voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el foro argentino de radios comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país, la primera edición de hoy viernes, 14 de septiembre de 2018. Con un paro contundente, los y las docentes protestaron frente al Congreso y hoy realizan marchas de antorchas en todo el país. El paro fue en todos los niveles educativos y tuvo una alta adhesión a nivel nacional. Entre los principales reclamos estuvieron un mayor presupuesto para educación escuelas y salarios dignos, y también el reclamo de justicia por Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, y por el secuestro de Corina De Bonis. También hubo una marcha multitudinaria en Moreno, donde ocurrieron estos últimos hechos, y movilizaciones en otros puntos del país. Vamos a escuchar al dirigente Roberto Baradel del Sindicato Suteba de Buenos Aires, en el acto frente al Congreso Nacional. Los compañeros de Moreno me pidieron que esas movilizaciones tengan tres consignas claras. La primera, justicia por Sandra y Rubén. En todo el país se tiene que escuchar que queremos justicia por Sandra y Rubén. Segundo, que repudiamos fuertemente de una forma absoluta el secuestro la tortura de Corina y las amenazas que vienen recibiendo otros docentes y la comunidad educativa de Moreno por luchar por la educación pública. Y lo tercero, tan simple es viviendo en democracia, que es increíble que lo tengamos que plantear en una consigna. Que el Gobierno Nacional que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que todos los gobiernos respeten a los docentes, respeten a la educación pública, que nos convoquen al diálogo, que no nos tomen como enemigos. La escuela pública se merece ser respetada. Es un puntal de la democracia. Las consignas de lo que van a ser las movilizaciones de hoy. Las marchas de antorchas en las principales plazas del país. ...enunciadas por el dirigente Roberto Aradel. La inflación de agosto fue del 3,9%, la más alta del año. Según lo informó ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la suba de precios acumulada en 2018 ya alcanza el 24,3% cuando faltan todavía cuatro meses de este año. Recordemos que el gobierno dijo a comienzos de este año que en todo 2018 sería de apenas el 15 lo recuerdan, luego reconoció que sería del 25% y ahora se llegó casi a ese porcentaje en el octavo mes del año la inflación interanual es decir, desde agosto de 2017 a agosto de 2018 suma el 34,4% esta última medición mensual del 3,9 no incluye todavía el traslado a precios de la corrida cambiaria del 31 de agosto que se está aplicando todavía en estos días y que tendrá su impacto en la inflación de septiembre que se dará a conocer en los primeros días de octubre. El principal asesor de Donald Trump dice que el tesoro norteamericano trabaja en una especie de dolarización de la economía argentina. Se trata del director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, que hizo esas declaraciones en una entrevista con la cadena de noticias Fox News. Escuchemos lo que decía este asesor de Donald Trump ante una consulta del periodista David Asman. De treasury is diep involved in El tesoro está profundamente involucrado en este tema. is es a grand cosa? Como todos hemos aprendido, la única salida para el dilema argentino es un sistema de convertibilidad. El peso se vincula al dólar, pero puedes crear un nuevo y único peso. peso. No más emisión de moneda a menos de que tengas un dólar atrás. Eso funcionó en los 90 y mantuvo la prosperidad. Hay que hacer eso de nuevo. Y sabes que la gente del Tesoro de los Estados Unidos está detrás de eso. Así que mantén esperanza en ese punto. Sí. Declaraciones del director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Larry Kudlow, a la cadena Fox, sobre esta suerte de nueva convertibilidad o dolarización en la que Según este asesor de Donald Trump Trabaja el gobierno norteamericano Recordemos que Argentina Terminó en 2001 En una crisis con estollido social Y casi 40 muertos Luego de años de mantener su economía dolarizada Y forzando la equivalencia De un peso igual a un dólar Al igual que ahora En aquel entonces La política económica del país También era controlada por el Fondo Monetario Internacional El economista Ernesto Matos opinó que una convertibilidad con la economía atada completamente al dólar sería casi una anexión de la Argentina a Estados Unidos. Así lo expresó en declaraciones a Informativo Farco, este economista del Centro Cultural de la Cooperación, que había dicho con anterioridad en declaraciones a Farco que la dolarización, dentro de la forma de pensamiento del actual gobierno, era una posibilidad. Lo que realizaron es una crisis. Ahora, ¿para qué realizan esta crisis? ir al fondo monetario y pedir la plata, bueno, ese fue el objetivo y lo cumplieron. Ahora, no pueden solucionar esto, no lo va a solucionar el FMI. Lo último que te queda para solucionar esto no es el, el FMI como el insulero de última instancia, sino directamente ir a, hacer, a negociar con la Reserva Federal la anexión de la Argentina a Estados Unidos. Porque... Muchos de los funcionarios no les interesa, además lo decían en esa entrevista el director del Consejo Económico Norteamericano, que a muchos funcionarios no les interesa negociar con el FMI, que quieren directamente negociar con la Reserva Federal y que obviamente eh, si hacen eso es porque la solución a futuro es que la Argentina pueda tener una de vuelta una cuasi-convertibilidad con la excusa de que hay que bajar la inflación que ya la instalaron una vez tuvo su resistencia y hay que ver si ahora en esta época esta propuesta va a tener una resistencia como la que tuvo en los 90. Y digamos que hasta ahora ningún funcionario del gobierno nacional salió públicamente con nombre y apellido a desmentir esta idea de la dolarización o convertibilidad lanzada desde el gobierno norteamericano. Sí, algunos medios aliados del gobierno publican una desmentida atribuida a fuentes gubernamentales no identificadas. Síguenos en Twitter @farcoargentina. Los medios comunitarios vuelven a denunciar hoy que el Ente Nacional de las Comunicaciones se sigue quedando ilegalmente con los fondos de fomento para el sector. Los incumplimientos son reiterados desde que asumió el gobierno de Mauricio Macri y ya suman varios cientos de millones de pesos que este organismo no destina a lo que le indica la ley. Así nos explica el presidente de Farco, Pablo Antonini, el reclamo que se incluye hoy en un comunicado difundido por las redes de medios comunitarios con el título ¿En qué se la gastan? Entramos en el, el tamo final del año, sin novedades de los fondos de fomento concursables eh, que se abrieron este año, que se abrieron este año, pero corresponden al año pasado, todavía están pendientes eh, incluso la apertura y el llamado de los correspondientes a la en curso, entonces esta preocupación se acrecienta, la indignación además ante el hecho de ver que las radios están pasando todo tipo de penurias, las radios, los canales, los proyectos de comunicación comunitarios y de pueblos originarios previstos para el fomento en esta ley por la que peleamos tanto, estamos pasando todo tipo de penurias y el gobierno retiene y se queda para sí esos fondos establecidos por ley que recordamos, y así lo dice el pronunciamiento, no es un subsidio que puedan elegir, otorgar o no, sino que es un fondo de fomento devenido de un impuesto de asignación específica. O sea, no pueden no utilizarlo eh, eh, y utilizarlo para otra cosa es un delito. Entonces, eso es lo que estamos nuevamente reclamando. Declaraciones de Pablo Antonini y el presidente de Farco. El miércoles de la semana que viene va a haber una reunión entre las redes de medios comunitarios y las autoridades del Ente Nacional de las Comunicaciones, donde se espera una respuesta a este reclamo. Los trabajadores del astillero Río Santiago tomaron la empresa y lograron los insumos que pedían y una reunión para el lunes. Recordemos que ellos vienen denunciando una política de vaciamiento de la histórica planta de construcción y reparación de buques, con fuertes críticas al gobierno nacional y al de la provincia de Buenos Aires. Luego de varias movilizaciones sin respuesta, incluso de una fuerte represión que sufrieron, ayer decidieron tomar el edificio de la dirección en Ensenada. Vamos a escuchar al secretario general de ATE Ensenada, Francisco Vanegas, entrevistado por nuestro compañero Mario Sadras, luego del acta firmada Tras la toma de la empresa Estamos con Francisco Banega Secretario General aquí en Astillero Río Santiago, una jornada intensa ¿Cuáles son las evaluaciones en este momento? Bueno, mirá, dimos un paso importante, este, haber logrado firmar un acta donde consta de que a partir de mañana empiecen a trabajar para empezar a ingresar los insumos, es algo que nosotros veníamos este, necesitando, digamos, como, como trabajo como para que pueda despegar el astillero. Y después, bueno, eh, el tema de tener una reunión el próximo día lunes con funcionarios del gobierno, como con ser el ministro de Trabajo y el ministro de Economía, a los efectos de tratar los temas laborales y los dos conceptos que nos han descontado y achicado, que han achicado nuestro salario, digamos, a través de, eso, de ese descuento, de esos dos conceptos, que uno data más de 30 años y otro 25 años. Así que bueno, creo que es un paso importante en función de buscar el diálogo, de buscar una mesa donde podamos realmente este, tratar estos temas y poder salir, este, sacar el astillero adelante para el bien de los trabajadores. ¿no? Aquí el pueblo de Ensenada, el pueblo de Benillo, una fiscal interviniente... Sí, la verdad, este, lo de la fiscal fue importante para que vea que nosotros no hemos secuestrado a nadie, nosotros simplemente somos trabajadores que hemos permanecido este, pacíficamente, digamos, en el edificio de dirección y después el acompañamiento del Intendente de Ensenada, los concejales de Ensenada, diputados provinciales, compañeros gremiales que la verdad estuvieron acompañándonos y fundamentalmente toda la familia, familia, los vecinos, que para nosotros es un orgullo este, haber estado llevando adelante esta medida con el, todo ese acompañamiento que que realmente se construyó en estos dos años y medio para defender el astillero. ¿Tiene que ver con una perspectiva de lucha de la soberanía a partir de la industria naval. Sí, y ab absolutamente. Para nosotros la lucha del astillero, defender el astillero es soberanía, es defender la soberanía del mar, porque realmente esto es lo que nosotros venimos peleando, que haya construcción para la defensa, que haya construcción para la marina mercante, que haya construcción para la renovación de la flota pesquera. Creo que son eh, import importantísimos, digamos, que se renueve la, la flota del Estado, digamos, para, para la Armada Nacional, para la prefectura, que en definitiva. En definitiva, en algún momento, tener una flota propia donde nuestro país deje de perder 7.000 millones a 8.000 millones de dólares al año. ¿no? Este es el objetivo que nosotros nos trazamos como lucha, buscando que el astillero se inserte en un proyecto nacional. Tiene un poder simbólico el astillero. Sí, es una empresa emblemática, el más grande del país, el, el uno de los cinco más grandes de Sudamérica. Así que sí, eh, realmente es una empresa que en los 90 lo hemos defendido. Hoy estamos peleando su reactivación. Esperemos poder concretarlo. declaraciones de Francisco Vanega, Secretario General de ATE, Ensenada. Hoy los trabajadores esperaban volver al trabajo con la esperanza de que las autoridades comiencen a cumplir lo que prometieron. Fundamentalmente, y como opción más urgente, la compra de los insumos necesarios para que el astillero pueda seguir funcionando. Visita nuestra agencia de noticias. Agencia.farco.org.ar en La Plata escuchamos el informativo Farco por Radio Estación Sur 917. Y esta fue la primera edición de informativo Farco de este viernes 14 de septiembre de 2018. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos en la segunda del día. Chau.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 Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizando juntos siempre es lo mejor. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.